El reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Cantar reggaeton con una linda Y una letra Oficina y palabras El reggaetonero Anuel AA Entrando a la corte federal Hoy le dieron una potencia De otega? Vamos a dar el todo por el todo, por echar nuestra cultura hacia adelante, sea cualquier género, sea mexicano, sea reggaetón, sea salsa, balada. A todos mis colegas, gracias, gracias, gracias, Puerto Rico, República Dominicana. Se lo dedico a este premio y también se lo dedico a mi hermanito Anuel. que ya pronto esté en la carretera con nosotros el año que viene representando a Puerto Rico. Estas son las primeras imágenes del cantante de Trap, Anuel AA, tras salir de la prisión federal yeah. en Miami, donde parte de la condena de 30 meses por posición... La pregunta que, que muchos se hacen es cómo lo hizo, estando preso. ¿Con qué artistas estaría un álbum a dos? Mira, con Osuna fue la primera conversación que he tenido, que he tenido para hacer un álbum. Yeah. Mi primer y único invitado es un invitado bien especial. Creo que muchas personas lo juzgamos por su música. por sus canciones, por el que lo conoce de corazón, sabe que es real hasta la muerte. Ya bebé? conmigo le gusta que la hace nueve, que le de que la martigue cuando llueve. Le tengo mucho cariño, no, sale de prisión, el primero que veste a ti, y esa foto icónica usted abrazándose. A mi hermana, a a mi manejador, que se la vio conmigo desde hace tiempo que estuvo y hizo todo lo posible para que mi carrera no se muriera, y a todos ustedes mis fanáticos, los amo, los amo esta mi vida. Yo quiero, yo quiero que de todo mi éxito siempre les sirva motivación a esas personas que están pasando por momentos difíciles en la vida, pues hace seis meses estaba en una celda metió sin saber qué iba a pasar con mi vida. ¿Dónde están los sacados Los sí, muchos parece Estamos aquí gracias a ustedes Si ustedes no son amor, ¿eh? Gracias a yo no Dios, siempre por todo, A mi familia, a mi mujer, a mi pai, a mi manejador Osuna se los dijo el año pasado que yo venía para acá y no les mintió Y ahora estamos aquí de mi madre Me linda me falta el dinero que hacemos buah Real a toda la muerte baby ufatamente me ama Si se endemonié una diabólica lo siente y hay grital se eso Hay una nueva generación hay unos nuevos jóvenes que decidieron dejar de dejar la calle dejar lo malo y dedicarse a hacer música no importa cómo están haciendo algo bien que es música de verdad que no he perdido el hambre la gente me motiva, me motivan muchas cosas veo muchos niños en el mundo yo me paso viendo eh, los amigos de mi, de mi hija en la escuela, que son fans míos vienen con cariño, entonces gente, a esos niños le quedan 15 años de crecimiento dentro de lo que es el entretenimiento o ser joven, entonces son mis fans y yo tengo que seguir alimentándolos yo creo en Dios y creo que cada, cada uno de nosotros tiene un momento que es el momento específico que nos toca brillar y hay que aprovecharlo al máximo Seguir llevando la música hispana a otros niveles, el reggaetón, el trap, llevarlo a otros niveles, que gracias a Dios en estos tiempos se nos ha hecho muy fácil llevarlo a otro nivel. hacia el trabajo que puso Daddy Yankee, Teo Calderón, Don Omar, gente así, yo siento que ya es algo que nos abrieron las puertas y ya es trabajo de nosotros seguir llevándolo a otro nivel y siento que estamos haciendo un buen trabajo. Real hasta la muerte, a ah, Maravimozuna. Los y de cabrón. O tasa grande que nosotros somos humanos. <risa> los reyes y los dioses del trap. Era, vente a ver. Estaba llamando. Wow. Wow. Pero que está haciendo el mismo carro que yo, qué carajo es esto? Sí, eres <risa> ¡Los 8! Puedes rapear y Dale. Vamos a ayudar a verlo, to, todo, todo. No, Escuchalo. ¿Me puedes decir al colombianito, el que trabaja aquí para que te haga otro autífono, por favor? Eso lo dije, bro. Eso lo dije. Aquí. Okay. Este cabrón es un fresco, ¿viste? <risa> este es un mamá de bicha. cabrón es que trae el agantazo y el control. A ver. La broma de que, un correazo, que Ven a tus correazo. de que era chamaquito, no le dio bro Lo mismo cabrón. No, yo no tengo dripa cabrón, yo lo que tengo es todo. Hey, los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin, haciendo negocios con Carlos Slim, que yeah. dejan se ver. Lo mismo tener a uno que el, hey, con un cartel. La vamos a aprender, vestido de rojo, la casa de papel, ustedes todos saben mi nivel, Dice que por la nota no tiene que hablarme a la papel todas sus canciones, pues yo sí, así que cánse su madre con ti opiniones, yo ni quería cantar ya mi va a retillar, pero es momento perfecto para viral, hacía falta algo control, si hay un vacío sin mí que no se va a llenar, que palmas puedan apuñalar, que los números los manipular, pero estoy buque por los anyong conciertos mi ahora mismo ni se puede buscar. el dinero no es fiel, yo no sé a yo vivo en guerra con Lucifer y si preso, la historia repite. todo el mundo va a estar gritando de Carolina cabrón tú no lo sé la presión no? quiere que pere yo haga <risa> <ahí> <risa> el tú aja hasta la muerte ahorita cabrón aja ha hecho ves te va al carajo yo sé ya no es el cabrón ahora yo vamos un cari <risa> <risa> vamos a poner papá pero él dice siempre que no se saca el el hombre quiere darle rico en el caser y me quería echar los 20 a mí que yo fui que no quería sacar la quién era entiende, es que no es que es que la promocionó el primer día, vamos Vámonos, si yo me posté en la hora Y dijo, esto veo que es la postea. Y le habló no este, cabrón. Ni me llamo, ni me llamo llamó a Taini y le dio paqueo. Y este cabrón le dio paqueo. Y este cabrón le dio paqueo. El hombre supuso que le funcionó el tema y dijo, vérate, déjame postear ahí, posteo. Y yo cabrón. Y después vamos a buscar el lío con Taini y después ha vuelto a ser el mismo conmigo. Mamá, mamá se prendía en fuego cuando nos bajamos para allá, ¿viste? ya que no, el techo no nadie allí qué qué cabrón había gente encima de la gente ahí y la fría la, fría, la, fría, la gente, y todo qué qué H, pero eso ya, ya no hay es un sueño ser artista no solamente de música urbana de cualquier género que hay sueño y un joven como te dije que Ignora lo malo, ignora los malos pasos para dedicarse a hacer música, a amanecerse en el estudio hasta las 5, 6 de la mañana. Un himno musical es por el momento, un palo por el momento. Súper palo. Y pasan los años, pues, puedes seguir y te lo van a cantar. por un clásico, pasan los años y te lo cantan igual que como se pegó en el momento que se pegó. Pueden pasar 20 años y te lo van a cantar posiblemente más todavía de los temas que... que estén pegados en el momento. Saca del parque. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso para toda la gente. es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Puedes subir un montón de cabrón. cosas muy profundas. Como cuando empezamos las carreras de nosotras al principio. Sí, sí. El, que todo el mundo, la, la para la gente, en sí, el concepto de antes, cómo era antes, está claro. cabrón. ¿sabes? Y, y, la, y para toda la juventud pensando. Sí, en yo te, te cuento que, que después detonaba a ser igual, cabrón. No, eso no vamos Entiende, eso es lo que hay. Que no, entiende, eso es parte de lo que estamos. Eso es parte de lo que vamos venimos por ahí con con la vuelta de los tíos esos. Sabes ya te digo, los copian el flow y tratan de hacer lo mismo, tú sabes. a ti si te gusta joder cabrón pero es que está me raro gusta, la, que está me gusta raro, la, la candela ah, cabrón tu sabes tío, si ni no ni va. Va, ahora era cuando va a sacar el teta tranquilo oh, oh, oh, oh. municiones para las misiones los mexicanos la casa saben que estaba los ratones y que... no y la caldera y, y la historia está buenísimo varios teo como un corrido como un corrido bien super variado o sea, espera si tiny ya espera te vamos a callar no no Es la, menor, bueno, la única que, que yo digo del cabrón, disco, no está rompedora, pero está buena pronóstica. No. Este cabrón es raro, cuando tienes un sí, culto sí, raro y a veces... Lo que pasa es que, que tú no la estás escuchando porque no la has terminado. Tú no tienes la pista. Pero eso es un adicto. Tu corazón negro no siente dolor Entonces, sí, nunca, mm. nunca. ¿Sabes? Eso Muy es un tema, cabrón. Cabrón, de las que yo o sea puse hoy cuando duré con Pablo... Dime, esa, ahí es una, esa fue una de las que cogieron de sencillo, o sea, no sé si estaba bien. No es fácil convencer un público ya cuando tienes millones de fanáticos. Es bien fácil cuando tú comienzas, porque pues comenzaste, es el auge, es el apogeo, pero después se te hace un poco complicado porque hay mucha fiebre. La motivación musicalmente es la carrera fiat y la competencia y el querer ser mejor artista, querer el medio mismo. Pablito me llama. Dale, te el mismo ahora IP. Era lo amamos, estamos ready, los dioses van para la calle y para todas las páginas que se que vamos para las páginas, lo que hay en mera. Ja, Era <risa> los dioses. Todo todo todo No, mira, estamos todo todo bien, saber. Lo que pasa es que mucha gente quiere colaborar, que, por ejemplo, mi hermano es mi hermano, pero musicalmente somos con y que es el real. Prepararnos para nuestro álbum, prepararnos para lo que queramos prepararnos y no gastar lo que realmente es la combi. Que la combi es muy matadora, todo el mundo llama Mira que papi, yo quiero un tema con Anorio, que está cuarentena, le está por su lado, él está haciendo sus cosas, yo las mías cada rato nos tiramos. Pero tenemos que darle un stop a eso, porque la bala de ahora es para nosotros. En el 2017 me entrevistaron y él mismo me dijo por el teléfono, le tú estás bien loco cabrón, acabo de ver una entrevista y dijiste que en el 2020 sale el disco a nosotros. Y tú ni sabes, me dijo. Eh, la, cabeza, la, la, la vea Eso, vea, eso, cabrón. ¿Viste? lo más cancro es que la gente, me imagino, la gente se cree que está por el mismo sitio, cuando si pasa algo feo en mi vida o su uno va a estar ahí. Si pasa algo feo en la vida de él, yo voy a estar ahí. Porque hay, en, en momentos bien, en momentos malos de nuestras vidas hemos estado Ahí firman uno para el otro y pues son cosas que, por sí, ejemplo, en las la familias los mismos hermanos se penan y siendo hermanos, ¿me entiendes? Bueno, él es mi hermano. aquí te digo, la amistad es una cosa, esto es negocio. Esto es negocio, música, negocio y música. La relación de cariño, respeto y personal, él es mi hermano. Y créeme que en momentos difíciles yo voy a seguir estando ahí, en momentos difíciles Dios quiera que no pasen, ¿sí? Él va a estar ahí. Me ha demostrado muchos momentos difíciles y eso no lo hizo mucha gente que pudo haberlo hecho y pues... Y hay un cierto cariño especial que se sembró hasta la época. Vamos con la Iron Man por ahí. No le metas a esa mierda, chico. Les puedo decir que la la la inspiración de Osuna, 50% República y 50% Puerto Rico, es una mezcla tan y tan grande que la gente no entiende. ve un debate a veces de la gente, no, que tú eres dominicano. Yo soy de las dos porque es que es una mezcla. Pero realmente me inspira mucho República Dominicana, amo la República Dominicana, el trato de su gente, la cultura, el respeto que tienen muchas personas todavía en cuestión del dialecto, en cuestión de muchas cosas. he tenido nada y he tenido todo, sí. creo que no se puede porque es que nacemos sin nada para tenerlo todo, todo no significa dinero, tú puedes tener una chocita en el campo, bien fina, de madera, paz, tranquilidad, tienes para comer todos los días, cómodo, tus 15, 20 dólares y a veces eso es más feliz, el género es bien sí. grande el mundo es bien grande, todo el mundo... Hay espacio para que todo el mundo haga dinero, para que muchos fanáticos consuman la música de cada cual. y, y Literalmente estando en la calle nunca tuve el dinero así para pa, pa ayudar a mi familia. Trat, ese era el propósito siempre y la necesidad. Y con y eso nunca tuve dinero para ayudar a mi familia. Nunca, hasta que me pegué en la música, gracias a Dios, y ya venía arrastrando todos los problemas viejos. Pero en, en, en, entre medio de todo eso se dio esa oportunidad que me pegué en la música. Y la primera Navidad que yo tuve dinero para comprarle regalos de Navidad a toda mi familia y todo, pues me llevaron preso después de eso. Y uno siempre va a hacer tu castillo en el Ahora tú llega, cabrón. ¿no? Di que déjame decir qué a qué hora yo llego. <risa> Oíste. Oíste. Si, si la gente supiera que no se le le esto que yo luego prueba a frontear. Cabrón, esto mi corre, yo creo. Este está bien perdido <risa> y que a las 6 de la tarde bien para las 7. <risa> no, cuando llegue me tiras, yo te voy a tirar cuando llegue. Dale, estamos activos ahí mismo. Vale. Dale, dale. Genial. Qué, Qué barbaridad, eh. 10 de 10. Esto, esto es general. Sí. Para que vean que no nos fuimos reggaeton nada más, entrar nada más. No. Podemos hacer también cosas musicales. Ahora mismo que estoy en este punto no tengo ningún vacío. Te puedo decir que no. Uh -huh. Muchas veces el vacío que me da es cuando duro 3 o 2 semanas sin orar. o sin comunicarme con Dios, o sin o sin leer la palabra, o sin saber, o sin darle gracias a Dios. Y ahí es que me siento vacío hasta que, espérate, me arrodillo, porque yo realmente gracias a Dios, gracias a mis fans, gracias a las personas que complementan, te puedo decir que existe todo para mí. Le la nena buena, pero conmigo es lo contrario, y A veces yo le pidiera lo que sea Dios y si fuera posible un día nada más vira el patrío volver a ser un, un chamaquito. Solo es un vacío bien raro, es algo que es bien difícil de explicar. Yo siento que todo lo, ya con el conocimiento que he visto, yo sé que yo creo que el 99% de los, de los artistas les pasa, es algo bien raro. Como que uno llena el vacío de muchas personas en la vida, pero el, el de uno sí mismo, uno no lo llena. uno se siente solo, a veces hay muchas personas que se pegan a ti por lo que tú tienes, por lo que... y pues al pasar del tiempo uno se va dando cuenta de esas cosas y uno se siente bien vacío, decepcionado, de cosas de la vida. A veces uno se siente bien vacío a niveles, a niveles fuera de lo normal que uno no lo sabe explicar. Yo he tenido mucha, muchas conversaciones así con una con J Balvin, pues son cosas que uno va aprendiendo a manejar, todo lo que te digo? Y, y... Son cosas que yo siento que tocan, yo yo creo mucho Dios y Dios no nos da cargas que nosotros nos podamos cargar y por eso estamos aquí donde estamos. muchas personas y a la prensa, eh, a le encanta ver los ídolos caer, le encanta ese tipo de historia y querían esa historia con son y no se vio. ¿Cómo fueron esos días? Pues mira, realmente aunque tú no me creas porque fue fueron unos días difíciles, pero de mucha paz, tranquilidad eh, con mi familia, no fueron días, fueron meses. meses, de hasta años, de, de mucha angustia, mucha angustia porque es bien difícil, tu ser artista, ser tu manejador, ser padre de familia, ser amigo de muchas familias que tú mantienes, ser consejero de muchas personas que tú tienes al lado, para también pegar con el de pero es bien difícil, lo que pasa es que la gente no entiende, a mí lo más que me ayudó realmente fue la comunicación contigo, سانتوی و